en ese sector que estaba en conflicto desde hace bastante tiempo. Diego Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Diego, eh, finalmente hay un principio de acuerdo eh, en el conflicto. Eh, sí, ayer, ayer fue la, el, la, la tercera reunión, digamos, que tuvimos. Uh -huh. eh, en realidad habíamos entrado ya cuarto intermedio ayer. Eh, y sí, se hizo, se hizo, un, se hizo una, un, un primer acuerdo. Eh, eh, no sé, querés que te cuente un poquito Sí, contanos, a ver sí, sí, fue una reunión bastante larga Desde las 8 de la mañana casi hasta la una menos cuarto Tuvimos, dos y media eh, Bastante intensa ahí Con bastantes tironeos Pero, bueno, se llegó a varios acuerdos En cuanto a lo edilicio En cuanto a lo que es eh, cuestiones del, del, del molino Del molino Warner Como el tema de, de la calefacción De poner, de hacer las ventanas eh, de poner rachas, de, de, bueno, de varias cosas así en cuestión de lo delicio, lo ¿no? Eh, después, eh, yo por ahí te, te, te voy a sintetizar un poco, ¿Sí? para no ser muy largo. Eh, un, un punto eh, fundamental que nosotros estamos pidiendo, reclamando por, por la constante violencia laboral, ¿Sí? eh, de, bueno, desde todas gestión gestiones sobre todo de desde Laura Gómez, la, la directora de Cultura, de Educación, perdón, la directora de educación. Eh, y nosotros por esto estábamos reclamando por eh, eh, estábamos reclamando la renuncia de, de Laura Gómez. Sí. Eh, esto bueno ya había sido plantado en la reunión eh, pasada y había quedado ahí pendiente. Eh, por por su, bueno, su con motivo, por su constante eh, maltrato que quedó dispuesto ahí presente desde todos los desde todas las áreas de educación, tanto de la escuela cerámica, como de los talleristas, como del, de algunas partes de, de cultura, de, de los cuerpos estables, quiero decir. Uh -huh. eh, y también, eh, bueno, y por, por todo el. Eh, reclamamos también el, el no cumplimiento de su, su deber como funcionario, al obligarnos a ir al molino cuando eso estaba clausurado. Eh, y bueno, nosotros que pedimos la renuncia, esto, esto el secretario eh, no, no lo aceptó, eh, lo que propuso fue afirmar una disposición para que todo el personal esté, eh, eh, para que ya no esté a cargo de Laura Gómez, sino que vamos a estar a cargo del secretario. Eh, siguiendo dependiendo de educación, ¿no es cierto? Pero vamos a depender del secretario ya no de Laura Gómez. O sea que ahora los trabajadores y trabajadoras ahí de cultura van a recibir órdenes y cualquier inquietud que tengan la van a evacuar con Gabriel Greguar el secretario. Eh, exactamente, sí, mm. sí, sí. Eh, una una no todos todos todos, pero eh, una eh, entre 15 y 20 personas más o menos somos, mm. eh, que es toda el área de toda la escuela de cerámica, un gran grupo de talleristas. Eh, la parte de, eh, de extensión educativa, eh, dependeríamos ahora de, de Laura Gómez. Nosotros seguimos insistiendo en la renuncia, pero bueno, eso fue lo que propusieron. Eh, y esto eh, y que ustedes, eh, Diego, perdóname, y ustedes eh, ayer en la reunión que mantuvieron con Gabriel Greguar le plantearon directamente eh, la posibilidad de que renuncie Laura Gómez. Sí, sí, nosotros se la hemos planteado ya en la reunión anterior, hmm. pero se fue a... Eh, se fue a Cuarto Intermedio justamente porque eso fue un punto de, de conflicto uh -huh. y no, no se querían firmar todos los otros acuerdos, que eran acuerdos de delicio, hablando de la calefacción, de, bueno, dar de, todo, de poner una reja, de poner una bacha, eh, de darle los materiales a los trabajadores, por ejemplo, si estamos pidiendo los materiales para poder trabajar, pues no, no se nos había dado hasta, hasta hoy ninguna respuesta uh -huh. de, de los materiales para poder arrancar los talleres, eh, estábamos pidiendo en cosas básicas, incluso, a veces, no da vergüenza lo estábamos pidiendo ya, porque son cosas básicas, fundamentales, parece una pavada, eh, pero eran cosas que venimos pidiendo ya por nota al principio de, de año, mm. eh, y no, no había ninguna respuesta. Mm. Eh, y entre, bueno, todo eso se quería cortar solamente por, eh, eh, por, por el pedido de renuncia, ¿no? Hubo como, un, como una parte y media, media tensa, bueno, al final se, se llegó a este acuerdo. Claro. después eh, otro, sí, de no, no, no, no, seguí, seguí con, los, con los puntos sí, que acordaron. Sí. Sí, Porque me interrumpí, porque son, fueron bastante largos, hay varios puntos, pero este de tres o cuatro veces sí, que son más lo, más importantes, más importante, sí. Eh, otro punto que que, que, eh, que no hubo que no hubo acuerdo eh, fue el, el tema de la de la sala Mare que nosotros estamos reclamando que no se recuperar ese espacio que se vuelva atrás con ese contrato que se prescinda del contrato que se le hizo a san miguel privatizando un espacio un espacio público no mm. eh, como ya sabemos a, en, de esta forma media media rara que se hizo ahí a, a este funcionario eh, nosotros estamos totalmente en contra de la privatización de ese lugar que fue ganado como un, una, una sala de exposición no a su tiempo fue una una lucha ganar ese lugar como una sala de exposición y este este año nos enteramos nací eh, de golpe que eso se iba a, que se iba a, a convertir en una en, en un bar, en un bar privado. Eh, justamente, bueno, todo eso se hizo en el verano cuando no estábamos acá. Yo incluso recuerdo que llegué de mi vacación y eso estaba todo cerrado y con, con diarios y ahí me enteré que iban a privatizar. hasta o nunca se hizo una consulta a los trabajadores. Y bueno, por esto mismo se genera siempre conflicto, ¿no? Mm. Eh, nosotros desde el principio estamos reclamando que eso no se hiciera, apenas nos enteramos del rumor, incluso planteamos la inquietud, y bueno, nosotros seguimos reclamando eso. Eh, el secretario Obrador sí lo que hizo fue intimar a, a San Miguel eh, para que en 48 horas presente eh, eh, la habilitación comercial, ya que en realidad se le venció ya su caso, para presentar los, eh, las modificaciones que tenía que hacer, ¿no es cierto? Uno firma un contrato con las modificaciones que, que tiene que, que llevar a cabo, se comprometía a realizar ciertas modificaciones y a, y a habilitar el negocio. Sí. Y eso todavía no, no se hizo, ya se venció ese plazo, entonces se lo intimó a esto, ¿no? A que presente las 48 horas la, eh, la habilitación comercial. Pero lo que dejó dicho también eh, Gregoire fue que si él presentaba eso se iba a habilitar sí. el negocio, o sea que él no estaba de acuerdo a que no lo habilitara. Sí. Eh, pero nosotros seguimos reclamando que lo que queremos es que se vuelva atrás con ese, ese contrato, eh, esa era una excusa que él podía llegar a tomarse y, y más ya está vencido y le está dando un plazo más, no sé por qué lo estoy manteniendo, eh, porque él quiere habilitar este negocio nosotros, bueno, en ese punto fue un punto en desacuerdo claro. nosotros queremos que sea vaya para eh, atacar con ese contrato eh, Diego, y sea? para estas eh, cuestiones que se acordaron ayer, ¿hay algún plazo sí. eh, estipulado para bueno, que la sí, municipalidad cumpla? Pusimos, sí, sí, pusimos eh, plazos de, por ejemplo para todos los acuerdos que fueron de la escuela de cerámica eh, eh, fueron entre 30, 30 días más o menos, 30 y 45 días eh, bueno, después había algunas cosas que eran en lo inmediato eh, no sé, por ejemplo a, a mí me tendrían que pagar el riesgo laboral que nunca me pagaron, fue un trámite que siempre me cajonearon eh, porque yo trabajo en riesgo de altura trabajo a 10 metros y bueno, mm. y en la calle y nunca me pagaron ese ese trámite, porque bueno, Laura Gómez siempre lo cajoneó se ve eh, pero sí, se pusieron sí, ciertos plazos que bueno, ahora es, es toda la, el, la parte de que vamos a seguir eh, viendo que se cumpla todo eso ah. eh, algo que también se ganó fue que cierto el grupo de trabajadores vamos a trabajar en el centro municipal de cultura vamos a dar los, los talleres acá eh, y, y bueno bueno como vamos a, a, a ya no depender también de Laura Gómez tenemos talleres acá y demás eh, y algo que se habló también importante fue sobre el organigrama hmm. eh, que se van a presentar las modificaciones que hicieron todos los trabajadores en conjunto, estuvimos haciendo acá, estamos relaborando eso, que es algo bastante complejo, eh, para presentar las modificaciones alrededor de en 10 días, eh, seguramente lo vamos a presentar antes, pero yo lo tengo casi listo, para presentar el organigrama y, en, y tratarlo en paritaria. Hasta entonces, eh, el secretario se comprometió a no a parar con los concursos, porque incluso ahora se iba, creo que la semana que viene se iba a concursar. Eh, otro otro cargo en, en el teatro. Ah. Otra vez que eso era. Se había acordado que hasta que no se presentara el organigrama no se no se hicieron más, más concursos, ¿no? Porque del organigrama salen directamente de los concursos. Claro. Sí, sí. Y nada, bueno, como ya se habló bastante el organigrama, no te quiero Claro, eh, entonces se puede decir que fue una reunión bastante productiva después de, de bastante tiempo sin diálogo. Eh, sí, sí, sí, la, la verdad que sí, sí, sí, sí, celebramos que al fin se hayan querido sentar a, a hablar con nosotros. Eh, en eso, bueno, estamos, estamos contentos, sí, se logró, se logró bastante. Eh, ahora, bueno, queda la etapa de, de, que, de se ver que todo eso se cumpla. Claro. Y nada, y nosotros, bueno, vamos a estar ahí atentos a que si hay una irregularidad... Eh, Lo que haya, claro. Lo que Diego, empleado, ¿y lo, no, no, lo, lo no, no. los empleados y empleadas ahí de, de cultura eh, levantaron sí, eh, las medidas de fuerza que venían realizando y las protestas? Sí, sí, sí. ¿Mm? nosotros sí. Ahora estamos, por ejemplo, nosotros estamos esperando que eh, supuestamente los materiales para trabajar eh, llegaron, ah. eh, nos tienen que presentar los materiales y ver, bueno, realmente si sí, son los materiales que, que se pidieron para realizar los talleres que se propusieron. Ah. Eh, estamos a la espera de eso, pero sí, ya se levantaron la, las medidas eh, mientras se, se cumplan lo, lo acordado. Claro, está bien, queda expectante entonces. Eh, bien, claro. Diego, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos y estaremos eh, siguiendo nosotros el conflicto como lo seguimos desde el principio. No, eh, creo que está todo, lo, creo que sí, no se van a hacer como olvidar algo, pero no, no, no solamente agradecerlo a ustedes por, por seguir siempre el, eh, todo este conflicto, que bueno, eso siempre ayuda. ¿no? Eh, bien, Diego, gracias. Dale, muchas gracias. Bien, la palabra de Diego Cejas Rubio, él es empleado y fue uno de los que estuvo negociando ayer eh, eh, en representación de trabajadores y trabajadoras de cultura municipal eh, con el secretario...